...101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 15,7 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida a este programa, La Glorieta... ...de hoy jueves 28 de octubre, día muy esperado para el Palmeral de Elche... ...porque la nueva ley de protección está previsto que se apruebe... ...esta mañana en el Parlamento Valenciano... ...el alcalde junto a varios concejales... ...del equipo de gobierno... ...ya se han desplazado a Valencia... ...para estar presentes en la votación... ...una jornada destacada... ...que no pasará de largo en este programa... ...a las nueve y media hablaremos con Susi Gómez... ...presidenta de la Asociación Bolén Palmeral... ...uno de los colectivos de la ciudad... ...que participaron... ...en el debate de esta nueva normativa... ...antes entrevistaremos a la portavoz de Compromís... Esther Ríez, quien forma parte de esa delegación ilicitana ...que se encuentra en las Cortes Valencianas... ...y hay más noticias destacadas en este final de mes... ...porque ayer mismo comenzó... ...esa campaña de vacunación de la gripe... ...en los centros de salud de Elche... ...la de este año es especial... ...al llegar con dos pinchazos... ...para los mayores de 70 años... ...una contra la gripe y el otro... ...pues es esa tercera dosis de refuerzo contra la COVID... ...en el primer día se citaron a 900 personas nacidas... ...en el 51 o antes de ese año... ...y hasta ahora ya se han vacunado a 200 personas... ...los mayores de 70 años a vacunar con esa tercera dosis de COVID... ...y al mismo tiempo de la gripe... ...son cerca de 20.000 personas en los departamentos de Elche. Se están citando, pero también pueden solicitar la cita de forma telemática o presencial en sus centros de salud. Mientras que la vacunación para las personas entre los 65 y 69 años o con patología dentro de los grupos de riesgo, pues se va a iniciar a partir del próximo 15 de noviembre. Esto es lo que nos decía la Consellería de Sanidad y ayer mismo también, anunció que se ha puesto en marcha el acelerador lineal del Servicio de Oncología Radioterapica del Hospital de General. Se trata de un equipo de última generación que va a permitir la administración de tratamientos más precisos reduciendo los efectos secundarios al destruir las células malignas causando el menor daño al tejido sano y reduce además, dicen, el tiempo de tratamiento. Este acelerador fue uno de los que donó el empresario Amancio Ortega y se ha necesitado tiempo, aseguran los responsables del servicio, para su montaje, calibrado, dotación y formación de la plantilla. Han advertido que durante su montaje no se ha suspendido ningún tratamiento de radioterapia. ...en la ronda de noticias, además de las previsiones... ...les contaremos el homicidio de un hombre de 54 años... ...que se produjo esta semana en una vivienda en Carrus ...y de la polémica desatada en el Ayuntamiento... ...por iniciar las obras de exhumación de restos... ...en el cementerio viejo sin contrato... ...un error que el Partido Popular ha anunciado... ...que lo llevará a los tribunales... ...y no se olviden que hoy por ser jueves... ...tendremos a Manoli Guilaber y a Nieves Gil del Fogón y Licitano Sobre las diez y media de la mañana están ustedes escuchando la Glorieta aquí en el 101.4 de TeleElch Radio Marca. Y con Denis Russo comenzamos con esas mañanas suaves de terciopelo.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 It takes good...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 y Lavar. Bares para vivirlos. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 101.4 Teleelch Radio Marca Y antes de la primera de las entrevistas, pues vamos a seguir disfrutando de la música, de la voz de Beli Basarte, de sus mariposas. Ik wil geen flores, Ik ni viajar met frenos Ik wil niet ni vallen, a Te vuelven todos mis joros y todo se decae alrededor si tú y yo noj veramos a ti son tus misus y a fin no cada esquina de mi habitación presta atención para vernos aquí dando vueltas por el suelo Curl agua, colchón, que llegamos este cielo agarrate, pierde el control, pierdo sobre los vaqueros, y nos di este sudor, que no creo solo palmo en nuestra piel. De karipte aanschouwen. En ik contigo quiero vivir mil aventura, rir toda la noche y bailar bajo la lluvia. Mariposas, que se revullen cuando me roepen, y todo se detiene alrededor. Si tú y yo nos miramos así, dando vueltas por el ZANG bueno. son llegamos hasta el cielo agarrate pierde el control que nos sobre los vaqueros y nos viste el sudor lo que dio no solo palmo en nuestra piel sin gocis de amor. ...101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues lo dicho, cuando pasan 14 minutos de las 9 de la mañana... ...hoy, este jueves 28 de octubre... ...está previsto que se apruebe la nueva ley del Palmeralde... ...elche 35 años después de la última normativa de protección... ...que ha quedado totalmente obsoleta... ...por no reflejar la situación actual... ...de un bien declarado patrimonio de la humanidad en 2017 se presentó el borrador de esta nueva normativa y desde entonces ha estado abierto a la participación ciudadana, pero no parece que esta circunstancia la vayan a tener en cuenta los grupos parlamentarios de la oposición. El Partido Popular anunció ayer mismo que se abstendrá en la votación porque la norma dice ha cerrado la puerta a la iniciativa privada. Veremos si finalmente el diálogo en política puede conseguir un amplio consenso para una ley que tiene como objetivo garantizar el mantenimiento ...y futuro del Palmeral Patrimonio de Todos... ...debido a la importancia de esta votación... ...el alcalde y varios concejales del equipo de gobierno... ...se encuentran ya allí en Valencia, en el Scorch Valencianes... ...así que hablamos con la portavoz de Compromís, Esther Díez... ...para que nos valore esta jornada... ...muy buenos días Esther... ...estáis en el o todavía no habéis llegado... ...muy buenos días, pues estamos en Valencia... ...porque venimos ayer al debate de, de la ley... Y hoy tenemos una visita previa, por cierto, vamos a visitar la oficina de, de la energía, hoy con, con el concejal de eficiencia energética Felipe Sánchez. Y eh, pues en un ratito entraremos ya en esa votación, yo creo que histórica, ¿no?, de cómo la podemos calificar de, de esta nueva ley del Palmeral. Bien, ¿qué esperáis, Esther? Eh, porque, qué eh, que, que, que, ¿con qué sensación os quedasteis ayer tras el debate? Bueno, lo cierto es que el debate, eh, eh, al final eh, hay, hay que tener en cuenta que el detalle se ha debatido ya previamente en esa Comisión de Cultura y yo creo que bueno lo que esperaría de hoy es que tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo Parlamentario de Vox ...pues reflexionaran y entendieran los beneficios que aporta esta nueva norma... ...la protección del palmeral, cambiaran ese criterio que expusieron ayer... ...y pudieran votar a favor para que una ley tan importante para nuestro municipio... ...que garantiza la protección de nuestro patrimonio de la humanidad... ...pues pueda salir adelante por unanimidad, que yo creo que la ocasión y el texto lo merecen. ¿Y ahora qué? Porque una vez se apruebe con o sin unanimidad, Esther... ...¿qué tiene que hacer el ayuntamiento? ¿Tiene que correr...? Bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando en ese plan de uso y gestión, que es fundamental después para gestionar ese día del palmeral. Tenemos que seguir reivindicando la financiación al resto de las administraciones, que se tienen que implicar, porque es inasumible que el ayuntamiento pueda cargar con el coste del mantenimiento de, de cientos de miles de palmeras. Eh, y, eh, desde luego, pues nosotros seguir trabajando en ese ámbito de del desarrollo urbanístico sostenible que desde luego garantice esta salvaguarda del de palmeral que bueno al final la ley eh, uno de los puntos clave que tiene es blindar al palmeral de la presión urbanística y garantizar que no hay ninguna agresión A, a nuestro palmeral histórico Lo cumple Porque hay quien dice que se ha quedado corta Otros dicen que, se ha, que no Que es demasiado restrictiva Y por eso no van a votar Como PP y Vox eh, ¿Para vosotros compromis Esta nueva ley es la que necesita el palmeral Para tolerancia cero al ladrillo? Bueno, desde luego, de hecho, eh, mi compañero Antonio García, en la anterior legislatura, fue quien impulsó esta nueva ley. Y eh, desde luego hemos estado trabajando muy activamente para garantizar que eh, ese blindaje urbanístico eh, pues, eh, esté en la práctica garantizado. ...y eh, la, esa protección absoluta de, de nuestros huertos de palmeras. Hay que tener en cuenta que la anterior ley, que es de 1986... ...lo que hace es centrarse al final en el carácter ornamental de la palmera... ¿no? Ese, eh, pues, ...ese tratamiento casi como, como jardines de, de los huertos. Y lo que conseguimos con esta ley además es que se entienda... ...que estamos hablando de un agrosistema. Hay que recordar también que desde la Consejería del Medio Ambiente... ...estamos desarrollando, por ejemplo, los huertos urbanos... ...que recuperan ese uso agrícola... De, de los huertos de palmeras y que, como digo, lo que hace es proteger al ecosistema en su totalidad, además de, por supuesto, los trabajos asociados. Entonces, le da la dimensión que merece nuestro palmeral, que ya estaba reconocida por la UNESCO desde el año 2000 y que ahora por fin, es verdad que se ha tardado mucho, pero bueno, yo creo que lo importante es que por fin eh, conseguimos que la norma se equipare a lo que la propia UNESCO nos reconoció hace ya 21 años el plan de uso y gestión, que es el que tiene que ejecutar esa norma, eh, llevarla al terreno concreto, ¿está ya eh, medio hecho? ¿Está terminado? Eh, ¿Cómo se encuentra? Porque creo recordar que Antonio García eh, ya, ya anunciaba eh, su redacción del plan de uso y gestión. Se han hecho algunos trabajos, pero todavía queda para concluirlo y bueno, lo que esperamos es que… Eh, pues desde la cosa de urbanismo. Ahora con la aprobación de la nueva ley hoy se ve un impulso mayor para que pueda ser una realidad lo antes posible este plan de uso y gestión del Palmeral. Y qué van a permitir ustedes, qué quieren el Ayuntamiento en ese plan de uso y gestión, qué van a permitir en los huertos tradicionales, en las casas rurales, eh, la apertura de museos, la casa del Fester en el Ardelgat. Concretamente, cómo se va a reflejar en esa normativa que tienen ustedes que redactar y aprobar. Bueno, eso ya lo refleja la ley, ¿no? Al final eh, no puede haber construcciones pues, nuevas en los votos de palmeras. Eh, lo que sí que se puede hacer, bueno, pues, aquellas casas tradicionales que existen se pueden rehabilitar y pueden destinarse efectivamente a museos, a centros de interpretación que estén vinculados con la cultura de, del palmeral. Eh, por tanto, bueno, pues se trata de, de garantizar que eh, lo que pueda ponerse en marcha en estos entornos es algo pues, respetuoso con el entorno asociado con el palmeral y que en ningún caso suponga una, una agresión a nuestro patrimonio natural. Ustedes han estado desde ayer en Valencia, pero ayer mismo saltaban las explicaciones, bueno, saltó la polémica porque el Partido Popular, y ahora cambiamos de asunto, en, del palmeral pasamos... A esa crítica del Partido Popular que ya ha anunciado que de nuevo van a llevar a los tribunales lo que eh, sus socios de gobierno califican de un error. Eh, ¿Ustedes eh, qué opinan sobre lo ocurrido en las exhumaciones del aljibe del Cementerio Viejo? ¿Por qué esas obras de recuperación de los restos de los represaliados se hicieron, se contrataron a dedo, sin contrato previo? ¿Qué ha pasado? ¿Han pedido explicaciones a su socio de gobierno? Sí, desde luego, eh, obviamente la tramitación está mal hecha eh, y, eh, y bueno, yo creo que la consejería de Cultura tiene que dar explicaciones a, al resto de, de grupos municipales con todo detalle. Lo que nos explicaban es que pues, había habido esa descoordinación eh, entre los técnicos, eh, que por una parte se estaba tramitando Ese contrato, y por otra parte, se estaban llevando a cabo las acciones con, bueno, solicitando esos permisos a la Consellería de, de Cultura, pero en todo caso, pues, eh, obviamente, es un error importante, y, y como decimos, aparte de, de darnos cuenta a nosotros como socios de gobierno, entiendo que pues, el resto de la corporación tiene que tener toda la información sobre el proceso y, y por supuesto, el conjunto de la ciudadanía. Si sí, considera un error importante, en el Pleno, y ahora hablamos del Pleno, el Partido Popular pidió explicaciones. ¿Por qué no, han tardado dos días después de que el Partido Popular cuestionara eh, esa irregularidad? Bueno, porque al final eh, yo creo que existen los foros en los que de hecho se puede tratar esto de una manera más detallada que eh, en ese pleno por la vía de urgencia y, y de hecho creo que sí tiene que ser, que existen los foros para que se puedan rendir cuentas además con la información en la mano también, que creo que es lo importante no que la persona que tenga cada aplicación cuente con esa documentación y, y eso es lo que esperamos que ...que puedan dárselas con todo detalle. El PP también ha pedido un, la convocatoria de un pleno extraordinario. ¿Creen ustedes que es necesario para enumerar todas las infraestructuras... ...que van a reclamar al Gobierno valenciano... ...y que se incluyan en esos 300 millones de euros... ...que le van a llegar en compensación del Gobierno de, del Estado de la Nación... ...en compensación a la poca inversión... ...que se ha reflejado en los presupuestos del Estado... ...para la provincia de Alicante y en concreto para Elche? Bueno, primero es que desde el compromiso consideramos... ...que antes que eh, reclamar esos fondos... ...que por supuesto nos eh, pertoca una parte importante... ...y así eso tenemos que exigir a la tenedidad... ...lo que tenemos que hacer primero como grupos en el Congreso... ...es solicitar que las partidas que corresponden al municipio de Elche... ...estén de manera individualizada en el presupuesto... ...y por eso desde Compromís, a través de nuestro diputado Jean Baldoví ...vamos a presentar esas enmiendas... Eh, ...para que pues, acciones como la finalización de la Ronda Sur... ...como la conexión ferroviaria de cercanías... ...como la mejora en global de la línea de cercanías... ...estén reflejadas directamente con su partida consignada en los presupuestos, y, y es lo que esperamos de verdad que, que apoyaran el, el resto de, de representantes de la Comunidad Valenciana en el Congreso. Y hay otro asunto más que ha salido en prensa, y es esa, esa sentencia del Tribunal Constitucional que, que tumba el impuesto de la plusvalía. Ayer la concejal de Hacienda decía que no es que anulase el impuesto sino el método de cálculo, pero que esto iba a suponer un impacto importante en los ingresos del ayuntamiento porque si ustedes recaudan, o tienen previsto recaudar por este impuesto, el próximo año 4.300.000 euros como decía Patricia Macía. ¿Qué va a pasar ahora con los presupuestos municipales? Lo primero es que no se van a poder aprobar como ustedes tenían previsto en noviembre. Habrá ¿Otro pleno extraordinario para aprobar estos presupuestos a final de año, una vez se reajuste o se, se sepan más detalles de esta sentencia de la plusvalía? Pues en estos momentos los técnicos lo están estudiando porque efectivamente tiene consecuencias directas sobre la recaudación del presupuesto y, bueno, pues cambia, ¿no? Los números que teníamos ya prácticamente cerrados en estos días eh, y al final, eh, bueno, nos lo que solemos tener eh, sobre los presupuestos municipales y es que, Para financiar los servicios públicos hacen falta ingresos, y si se recortan los ingresos, que es lo que siempre propone la oposición, pues no se pueden financiar del mismo modo las prestaciones que, que, que se ofrecen a los ilicitanos y ilicitanas. Por tanto, pues eso es verdad que ha cambiado nuestras previsiones con un trabajo que teníamos pues ya prácticamente en la recta final, Y, y ahora pues eso los técnicos están viendo el impacto que esto va a tener sobre las arcas porque tocará ajustar esos números eh, pues y desgraciadamente obviamente con cambiando pues partidas que habíamos contemplado ya eh, algunas de esas partidas son suyas son a su, a su competencia Esther no hemos no hemos llegado al detalle momento. concreto todavía quiero decir estaba la propuesta en la que estaban reflejadas por las inversiones A tanto el gasto corriente como las inversiones de las diferentes concejalías, y ahora pues, habrá que ver de dónde eh, se disminuye ese dinero que vamos a dejar de ingresar. En todo caso, insisto, eh, al final no hay fórmulas mágicas, y obviamente cuando se detraen ingresos del presupuesto municipal, eso afecta directamente a, al gasto corriente y a, a las inversiones. Y espero que esto también ¿no? haga reflexionar a los que siempre abanderan ese discurso de, de rebaja de los impuestos, que además tiene un impacto muy bajito sobre el bolsillo de los ilicitanos, pero que después sí que les afecta de manera directa con eh, los servicios que de ahí se tendrían que recortar. Hay poco tiempo, porque tiene esa visita programada a las nueve y media, pero me gustaría también que me valorara el... Eh, lo que el, pa el Partido Popular ha calificado de un nuevo varapalo judicial para ustedes, para el equipo de gobierno. ¿Por qué no quisieron que se personase el concejal García Mora en el proceso de restricción de la contrata, en ese proceso judicial? Bueno, yo es que tengo dudas de que lo que él fuera es a defender el interés de los ilicitanos e eh, ilicitanas, ¿no? porque al final lo que han manifestado a lo largo de todos estos años es que su único interés es defender los intereses de la empresa. ...en todo caso, si la justicia les ha admitido a personante... ...pues ahora tienen la, la oportunidad... ...pero bueno, yo creo que llegados a este punto... ...después de seis años que llevamos con este tema... ...creo que eh, ahora además que hemos llegado a un acuerdo... ...con, con los placeros sobre la ubicación... Eh, yo creo que es momento ya de entender que estamos en el siglo XXI que tocan infraestructuras acordes con una ciudad sostenible eh, que entiendan que es infiable un aparcamiento en el corazón de la ciudad y por tanto que, que se sumen a a esa transformación urbana en la que contemplamos pues que ese edificio actual pueda albergar a un servicio público a un servicio eh, ...una oferta pues de, de ocio cultural... ...que revitaliza el entorno del centro... ...pero que eh, no condene al casco histórico... ...a sufrir esa presión diaria de vehículos. Pues Esther Díez, ustedes van a volver de Valencia... ...con esa aprobación histórica... ...de la ley de protección de ese patrimonio de la humanidad... ...que es el Palmeral de Ilche, ...y van a volver a tiempo para disfrutar ya... ...de otro patrimonio, el del misterio... ...los ensayos, todo está preparado sí. para, para el viernes... ...para este fin de semana marcado también por la festividad del día de todos los santos. Y además con trabajo, no sé, la junta de gobierno de mañana si hay algo, pero con bastante trabajo por tener que volver otra vez a recalcular esas previsiones que han quedado afectadas por lo del impuesto de la plusvalía. Esos es 10 que vaya bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. 101.4 Tele -Elch, Radio Marca. todo lo que tocas escucho todas las voces bonitas que hacen que cualquier estilo cualquier canción sea maravillosa Elsa Tortonda, con tan solo 17 años la gran revelación de God Talent 6 domingo 14 de noviembre en el Teatro Wagner de Aspe en breve, entradas a la venta patrocinan, I Like Dogs, Pabro Yalti Gemma Pujalte y TiendaPetanca.com ¿Cuál es el secreto de una feliz y larga vida?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 La Glorieta con Rosmari Alonso. Pues pasan dos minutos de las nueve y media y continuamos hablando de esa votación que se va a producir sobre las diez de la mañana en las Cortes Valencianas. La nueva ley ha contado con las propuestas de muchos colectivos de la ciudad y hemos visto que si al final no sale por unanimidad es por uno de los puntos más polémicos, la prohibición de construir en los huertos privados. El Partido Popular y Vox lo ha criticado y colectivos como la Asociación Bolén Palmeral también lo que... ...pero por todo lo contrario, porque consideran que aún debería haber sido esta norma mucho más restrictiva... ...porque deja la puerta abierta a la construcción de edificaciones de carácter cultural... ...como museos o turístico, como centros de interpretación en las casas rurales de esos puertos... ...para hablar precisamente de esta nueva normativa y de la participación ciudadana con la que ha contado... Tenemos, pues, a una de las eh, asociaciones que participó en el debate parlamentario hace meses. Ella es la presidenta de la asociación Bolen Palmeral, Susi Gómez. Muy buenos días, Susi. Buenos días, tal? Bien, eh, supongo que habrá seguido de cerca tanto el debate de ayer. ...con lo de las enmiendas, el anuncio del PP y vos ...de no votar a favor, abstenerse en la votación... ...y, y acabamos de hablar con Esther Diez, ...porque tenemos a una representación del equipo de gobierno... ...en Les Corts Valencianes... ...con el fin de poner de manifiesto la importancia de este día... ...que es histórico para la ciudad de Ilche... ...porque su palmeral, 35 años después de una norma ya obsoleta... ...va a tener una nueva ley de protección del palmeral... Bien, pues Susi Gómez, ¿consideráis que la norma es la necesaria? ¿Es la que se va a aprobar, es la que considerabais vosotros necesaria para garantizar el futuro del Palmeral? Hola, sí. Eh, sí, como dices, eh, ayer se, se discutió el dictamen final de, de esta ley, estuvimos allí. Yo estuve personalmente en esta discusión y escuché de primera mano pues, lo que tú dices, ¿no? que tristemente eh, tanto el Partido, el Grupo Parlamentario Popular como el de Vox se van a abstener en, en la votación de, de hoy de definitiva de esta ley. Es una pena porque me consta que se ha tratado de, de consensuar lo máximo posible, se han admitido las enmiendas que, que se han podido, imagino, y otras no, eh, nos hubiera gustado más unanimidad, porque esto significa que vamos a quedar expensas de que si en próximas elecciones pues eh, cambia el color del, del gobierno de, de Valencia, de la Generalitat, pues eh, se puedan, como amenazaban ayer los del Partido Popular, se puedan cambiar eh, algunos artículos de esta ley. Y ese es el, el problema. En cuanto a lo que dices de la de nuestra posición, ya lo hemos dicho muchas veces, nosotros pensamos que, que para construir o para dotar de, de lo, lo necesario, del necesario centro de interpretación del Palmeral, al Palmeral pues existen lugares que cercanos, cercanos a los huertos, porque no, no, tampoco hace falta que estén en, en la otra punta de Elche cercanos a los huertos, no estén dentro de los huertos. Consideramos que cualquier actuación dentro de los huertos, pues va a poder causar daños a, a ese espacio agrícola. Bien, pues ahora qué, eh, después de la votación de hoy, eh, ¿qué, ¿qué le toca al ayuntamiento hacer? Porque ya le hemos preguntado a Esther Díez y parece que todavía queda mucho por redactar en ese plan director, ese plan de uso y gestión. Se han hecho algunas cosas, pero queda lo más importante, terminarlo. Sí, bueno, lo, creo que lo primero es, ahora estaba leyendo algunos mensajes, eh, parece que, que vamos a celebrarlo. Primero hay que celebrarlo. Yo creo que, que el pueblo del Che, eh, por supuesto las asociaciones que hemos participado, pero además todo el conjunto de, de, de licitanos y gente que vive en el Che deben celebrar que por fin eh, tengamos esta, esta ley, porque mejora, mejora muchísimo, muchísimo la, la anterior, la anterior había quedado muy obsoleta, es una ley que, que va a incorporar elementos que no existían. Recuerdo, para no extenderme, que la, la antigua ley protegía las palmeras. ¿No? Esta no protege solo las palmeras, claro. protege los huertos y protege aquellos elementos eh, culturales, materiales o inmateriales ligados a, a palmeral de leche, esto es muy importante. ¿eh? Y como bien dices... Pues en realidad eh, la ley es el punto de partida. A partir de ahora tenemos que hacer muchísimas cosas. Claro. <ríe> se tiene que elaborar precisamente el catálogo, el censo de, de palmeras y de todos aquellos bienes que la ley tiene que proteger, porque si no, no sabemos qué va a proteger la ley. La Cuando ley hablamos queda... de bienes, hablamos de acequias de riego, Exacto, de casas claro. tradicionales, Exacto, de muros, lo tiene... también los uh -huh. muros. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más puede sí, haber en un bien los, protegible? Los molinos, sabes que en el Che existían, pues no sé si eran 13 o 15 molinos, desgraciadamente solo queda el molí del real y restos de otro cerca de la torreta, o sea, cualquier elemento hidráulico relacionados con el del bicho, ¿no? sean dentro de la zona del patrimonio histórico, la zona UNESCO, pero también eh, fuera también hay muchos elementos hidráulicos que, que son importantes para, para el terminal. Bien, eh, es, eh, el censo entonces es muy importante y la protección de todos los bienes eh, relacionados. Sí, es el primer, el el primer paso. paso, pero antes de como que, que continúes con el segundo sí. paso, ¿cómo lo vais a celebrar sí. vosotros desde la asociación, esta aprobación, esta votación histórica? Pues está corriendo una invitación de reunirnos ahora a las... A las 12 en la plaza Ibai para, para brindar con cava. Yo invito a todo el mundo que se, que se apunte. Pero que lleve el cava, ¿no? Que lleve el cava. Sí, que lo lleve el cava. <risa> no Cada va. uno que lleva alguna botella. No va a haber para eh, tenemos, todos. Tenemos que. Bueno, ahora cuando viene un puente, pues va es un poco complicado, ¿no? Este puente que se nos ha acerca ahora de este fin de semana, pero bueno, ya pensaremos en algo para celebrarlo por, por todo lo alto porque ha sido un trabajo. No sé si si os dais cuenta que llevamos desde la la promesa de marzo, creo que fue en 2015, de que se iba bueno, yo he a aprobar esta ley. Yo he dicho que en 2017 se presentó, es lo que recuerdo. Se presentó sí, sí, el, pero fue, ah, pero el anuncio. La promesa fue la promesa que el anuncio. Es verdad. El anuncio lo dijo quien el en 2015. Sí, cierto. Y luego empezó en 2017, nosotros empezamos a tener reuniones para estudiar el primer borrador, para, publicar, eh, para presentar enmiendas, en fin, es un trabajo que lleva muchos años, muchos años. Yo también agradezco, porque ayer estuve hablando con algunos de ellos, a, nuestros, eh, a los diputados en los CORS, que también entiendo que han hecho un esfuerzo para sacar adelante esta ley y algunos de ellos eh, han trabajado muy bien porque tener en cuenta que es una que es yo no sé si hay otra ley como esta que que sea solo para una población para el palmeral de una población uh -huh. la mayoría de leyes eh, contemplan aspectos mucho más generales eh, pues mira bueno. tengo por aquí no sé si se escuchará bien eh, porque me he descargado el el archivo de Francis Rubio el diputado el ilicitano diputado autonómico que le ha tocado defender en el debate parlamentario esta nueva ley O sea, su intervención también es histórica, porque afirmó que la norma pues, va a garantizar el futuro del palmeral, como ese conjunto, como dices tú, socio-cultural, paisajístico, productivo y ambiental. Y citó en su intervención, por eso te pregunto si te gustó su, su intervención, porque citó los versos de Miguel Hernández, eso de alto soy de mirada a las palmeras, para, para, invitar, para invitar a la oposición a, ser, eh, a tener altura de mira. Y, y poder eh, con unanimidad eh, sacar adelante esta ley, porque deja atrás la ley del 86 y además también recordó que la primera medida proteccionista del Palmeral nos la trajo ya Jaume I en, dos, en 1265. No sé si se podrá escuchar bien, voy a, voy a intentarlo, a ver si tú escuchas la intervención de Francis Rubio. La altura de la mirada política reflejada en esta ley tiene mucho que ver con esa mirada que se ha elevado, buscando soluciones, propuestas de futuro y alternativas creativas y creadoras. Los incitanos no nos perdonarán, no nos van a perdonar la pequeñez política, esa que nos impide que podamos ver ni entender. ¿Te gustó? Es mucho más larga, más extensa. ¿Te gustó? ¿Cómo intervino el único ilicitano que tenemos en, en, representándonos en el Parlamento Valenciano para defender esta Pero, ley? Bueno, estaba, perdón, estaba en mi también. Ay, es verdad. Pobre Tico, me va a decir... No me acordaba de él. No a... Madre, a... él madre mía, ciudadanos, me, me van Como a dar. Me no, que él también, porque incluso Francis le, le agradeció. A, a mi retorno, su, su trabajo para la mejora de, de la ley, que se han admitido algunas enmiendas del PP, una lástima que finalmente no, no voten a favor. Yeah. Pero sí que había, había varios ilicitanos. Pues me tienen que perdonar me, porque me Ciudadanos, gustó, Ciudadanos sí, sí que va a votar a favor de esa exacto, ley. Exacto, también se ley. admitieron. A mí me consta, por lo que vi ayer, que se había trabajado para intentar consensuar una ley que fuera de todos. Que no fuera de un partido político ni de otro, ¿no? Que se pudieran incorporar el máximo de aportaciones de todos los grupos políticos ciudadanos, sí que le han metido algunas enmiendas y votará a favor. Y yo también quiero constatar que a mí me afectó, me gustaron las palabras de Francis, Francis también agradeció a las asociaciones que hemos participado. Sí. y bueno en concreto a volen Palmeras se le se le agradeció también eh, nuestra participación porque pienso que, que es importante eh, el trabajo que hacemos las asociaciones porque ya te digo los políticos tienen muchas eh, muchas castañas que, <ríe> que sí. hacer y, Y a veces pues se, se, se pierden un poco ¿no? en esa maraña de, de, de leyes que tienen que redactar y hacer y si no estamos ahí para, para que esta cosa que puede parecer a lo mejor a nivel, yo creo que todavía a nivel de los valencianos no acaban de sentir el palmeral de Elche como que es un patrimonio valenciano y, y es nuestra labor que esto se, se considere así. Porque es un patrimonio valenciano, que sea del Che, el Che, Valencia. Bueno, pues, <risa> Forma parte de la comunidad valenciana. El sí, patrimonio sí. de la humanidad es muy importante. Claro, y tanto. Entonces, ¿Estuvieron entonces nuestros políticos a la altura mm, de las circunstancias, tanto Francis Rubio como Emilio Tormo, en sus intervenciones? Sí, sí, Emilio Tormo también hizo una, una intervención bastante acertada. Y, bueno, y Nayara Dago, me consta que... Que, que quienes más han trabajado, que más horas les, les han dedicado a, a este tema y han intentado, ya vi, como ya digo, consensuar propuestas, hayan dado de, de Podemos y hay tan amas de compromiso. Por las palabras de Francis, porque lo dijo él, son las que más han trabajado, ¿no? en la elaboración del de, de sí, texto pues, final. Bien, pues y hay que agradecerles uh -huh. que, que hayan dedicado ese tiempo que, que a lo mejor podrían pues, dedicar a otros asuntos, ¿no? que se puedan considerar uh -huh. eh, más, más generales. Bueno, pues esperemos que lluevan las celebraciones, porque eso también se suman a las representaciones del Misteri. Qué bien, ¿no? Que Misteri y Palmeral eh, eh, pasen por, por unos días tan históricos como estos. El Misteri porque sí. se recupera dos años después de pandemia. Y de hecho, la, la... La exposición de, de estos pancartas que, que hubo en la corredera, ¿te acuerdas? Sobre el misterio. Sí. Está allí en las puertas de la, del palacio de de, de, del Escor. Ay, es cierto, el Escor sí. recuperaron el misterio para llevárselo allí a Valencia. Sí, sí, está allí antes de entrar, lo ves ahí en los paneles, está muy... y se hizo, se nombró también, ¿no? Este, este tema en Pues les agradecemos que hayan hecho coincidir ambas, ambos patrimonios, eh, estos pasos tan importantes. Bueno, estábamos hablando de la celebración, hemos hablado de la valoración del debate de ayer, la votación se producirá ahora a las 10, porque si habéis quedado a las 12, calculáis que a las 11 habrá terminado. O, o, eh, ¿cuál es, um, cuál? Nunca se sabe, porque había otros puntos en... en... La ley de palmera era punto cuatro, si no me equivoco, y había tres puntos más que también había enmiendas a otras leyes. Entonces, imagino que van por orden de votación, pues cuando no se sabe, la, el horario depende. Yeah. Eh, a mí me comentaron que a partir de las doce, seguramente, pero que, bueno, me mandarían un, un mensaje para avisarme cuando, cuando se, se votaba. Se puede ver en directo, ¿eh? En el, en el, Sí, tengo aquí abierto el enlace en la este. propia Generalitat sí, Valenciana GVA. Yo ya lo abriré ahora y e iremos viendo por dónde vamos. Sí, lo tengo abierto, pero todavía no hay nada en directo. Eh, Susi. No, empezarán a las 10. Sí, días, a las 10 empiezan. Pues, pues, Susi, eh, has dicho el primer paso, ¿y cuál es el segundo paso que tiene que dar? El censo, ese censo para proteger todo Exacto. lo que está incluido en la ley, y el segundo paso, el ayuntamiento ahora. ¿Qué tiene que bueno, hacer. Bueno, después la ley le va a obligar a, al nombramiento de una gerencia, de un gerente del Palmeral, de una persona que esté al cargo del. Porque ahora sabemos que no hay nadie que esté al frente del Palmeral. ¿no? Siempre depende de, de la concejalía que le toque, con mayor o menor fortuna, pero esta vez sí va a tener que haber una persona que sea la, la cabeza visible, digamos, del de palmeral. Esta gerencia es muy importante. Y luego, como decía el, como tú decías, el, el desarrollo del plan director. El plan director que incluirá pues, el, el plan especial de protección del palmeral, el plan de uso gestión y una serie de planes que van a que van a, a desarrollar el contenido de esta ley, que las leyes siempre son genéricas, pero después hay que ir a los detalles. Y, y, y son en esos y, detalles donde, donde veremos si eh, esta mejoría que va, que va a adquirir el Palmeral por consecuencia de, de la promulgación uh -huh. de esta ley. Y, y, una, y una cuestión antes de hablar del plan general. Eh, ¿Qué pasa con el plan especial del Palmeral? Porque ahora que la nueva ley se ha aprobado, el plan especial del palmeral, ¿qué pasa? ¿Se, ¿Se puede aprobar? Sí, sí. A ver, todos estas, estos planes que, que en conjunto, es el, es el plan de todos los director, es el conjunto de todos, ¿eh? de todos estos planes. Que ah, vale, planes vale, que está incluido dentro del, de, del uso y gestión, vale, vale. Entonces, este plan especial de producción del palmeral está ya en fase de elaboración. Yo pregunté en el último consejo de. Eh, que, se, que se celebró en Elche, el consejo de patrimonio, la, me, la, la mesa, mesa de patrimonio, patrimonio, perdón, y me dijeron que estaría eh, acabado en plazo. Tiene un plazo que se, que se debe acabar, que estaría acabado en plazo. Y, y esperemos que sea así. Yo creo que ahora, claro. ahora es la, que esta ley se apruebe, pues les va a dar un empujón para que. No, no se nos pase. Pues es el plazo, plazo era muy, muy cortito. Está bastante avanzada, según dijo Julio Sagasta, la artista Municipal, que estaba bastante avanzada. El plan de su gestión no, todavía no está empezado, pero es muy importante, porque ahí vamos a determinar qué se puede hacer en el Palmera, qué no se puede hacer y bueno, estaremos pendientes Claro, porque a vosotros no... os preocupa que el plan especial eh, se acabe en plazo porque si no se aprueba en el plazo correspondiente hay que volver otra vez al principio es. y es eso? farragoso el volver otra ah, vez a pedir sí. los trámites y los informes Me que busco. se necesitan de la consellería vale. con lo que usted, claro, la asociación va detrás de, de que se cumpla el plazo Bien, y el último paso, os debería ser el primero Creo que es el más sencillo, ¿no? El de adaptar el plan general a esta, a esta nueva ley a través de modificaciones puntuales. Porque si tenemos que esperar sí, a que se revise pues, el plan general, puede ser tremendo, ¿no? No, con, exacto. Con la, bueno, se está, me consta que se está adecuando ¿no? el plan general de ordenación urbana y habría que incluir lo que, lo que dice esta ley, ¿no? Las, las protecciones que están implicadas en esta ley. De todas formas, eh, A mí me han asegurado, yo no soy abogada ni tengo <risa> no de leyes, pero me, me han asegurado que, que siempre una ley es superior, es, es, es tiene un rango superior lo que dice la ley a lo que diga un plan general de generación. Bueno, o sea, que si, si hace alguna actuación en el, en el actual plan de generación uh, PGU, que vaya en contra de la ley, se podría recurrir. O sea que, sí, la, ley que tiene, la ley siempre tiene un rango mayor que la de sí. la ley del plan general, que es un rango. Exacto. La ley del palmeral es m, ley autonómica. Exacto. Muy bien, pues Susi, no, es verdad que no eres abogada, pero llevas tantos años detrás de esta nueva ley de protección del palmeral que sabes más que yo. O que quizás nunca, nunca había leído una ley tan profundamente y tan, tanta Por supuesto, pues muchísimas gracias, Susi Gómez, y espero celebrar con vosotros también este día, porque evidentemente lo tenemos que calificar de jornada histórica si finalmente esta ley se aprueba, ojalá por unanimidad, pero si es eh, a través de, de la abstención del PP y Vox, pues bueno, también es bienvenida, porque al fin y al cabo se trata de proteger este bien que es universal. Muchísimas gracias, Susi Gómez, por el trabajo de la asociación. A vosotros, buen día. 101.4 Telehealth Radio Marca su nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada Este 1 de noviembre volverán a abrirse las puertas de Santa María Volverá a resonar el órgano Año y medio después Elche coronará a su patrona Sigue en directo el Mystery Delts desde las 10 de la mañana con la vespera y a las 5 de la tarde la fiesta. El 1 de noviembre, en directo, en Telelts, el Mystery Delts. Es curioso. Dile a alguien que no puede. Que no puede ganar. Que no puede vestir así. Que no puede comprarse eso. Que no puede casarse ahí. Que no puede esto, ni puede lo otro.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 Quedan 8 minutos para llegar a las 10 de la mañana y ahora cuando vamos a disfrutar de la música pues nos quedamos con nuestro artista más universal, el cantante Miguel Campello porque sigue avanzando en los temas de su último disco, con todos mis respetos. Esta canción es la versión de Me quedo contigo. me das a elegir y, entre tú y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo allá me quedo contigo que si me das a elegir y, entre tú y la gloria pa' que hable la historia de mí dat por de hay amor, que yo me quedo contigo, Ik pues me enamorerd, te quiero, en te quiero. En ik deseo y estar a tu lado, no soñar con en nog besarte en los labios. Sentirme en tu brato, que soy muy feliz. Que si me das a elegir, y entre tu y ese cielo, donde libres el vuelo, y para ir a otro nido, el amor, que yo me quedo contigo. Si me das a elegir, y entre tú y mis ideas, que yo sin ella soy un hombre perdido, no ay que me quedo contigo. Stal a tu lado, soñar con tu sol, besartes los labios, sentirme en tu gato, que soy muy feliz. Hoy pues me he namorado, y yo te quiero y te quiero, y solo deseo, te daal a tu lado. Ya es los labios Sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. me he enamorado, y Te quiero y te quiero Solo deseo que estar a tu lado soñar con tus ojos besarte en los labios sentirme en tu brazo que soy muy feliz 1.4 Teleelch Radio Marca No esperes a que ocurra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 Osbrí, Constru de pot, Food Coach 10, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Carácter, Urbaser, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Imed Hospitales, I West Dells, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Salones Jackpot, Ferretería Industrial Carrus, estación de servicios el supermercado Charter Consum, M Solers, el hogar del profesional, talleres JJ Line. Y materiales cano. Recuerda, este sábado a la una y media, Elche Real Madrid en marcador. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWES de Elche también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamadas por una avería, Estamos disponibles las 24 horas. iWestdelt, tu agua de cada día.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 en punto de la mañana y comienzan en las Cortes Valencianas... Pues, ...una jornada parlamentaria que es histórica para la ciudad de Elche... ...porque hoy está previsto que se vote la nueva ley del Palmeral... ...que saldrá adelante... ...no con una unanimidad, como pudimos comprobar en el debate de ayer de las enmiendas... ...porque tanto el Partido Popular como Vox dijeron que se van a abstener... ...porque es muy restrictiva a la hora de permitir las construcciones en huertos privados... ...pero hay otras asociaciones, las que han participado en la redacción de esta nueva ley, de esta normativa... ...que aplauden la votación, esperan que finalmente sea por unanimidad... ...y esperan celebrarlo por todo lo alto... ...porque consideran que hoy es un día histórico para la ciudad... ...ya que se aprueba una ley que va a proteger un bien que es universal... ...es patrimonio de la humanidad. Y bien, eh, precisamente... ...vamos a seguir hablando de la ley del palmeral... ...en nuestra ronda de noticias... ...porque ahora hacemos un paréntesis... ...en esta segunda parte del programa La Glorieta... ...para hablar de cultura... ...y concretamente de una novela... ...La Isla de las Sombras... ...es el último libro del escritor... ...Ignacio Fernández Perandones... ...nació en Palencia, ...pero después de vivir en varias ciudades españolas... ...y en el extranjero... ...pues escogió Elche para fijar... ...su residencia definitiva entre palmeras... ...desde su llegada a Elche en 2001... ...pues eh, se ha dedicado a la docencia... ...es profesor de Historia en el Instituto de la Asunción... ...además participa en tertulias literarias... ...en medios de comunicación... ...cuenta con su propio blog de crítica literaria... ...y su producción creativa es extensa... ...uno de sus libros, Mientras Siga Lloviendo... ...fue finalista del Premio Ateneo Jovellanos de Gijón... ...y el último, La Isla de las Sombras... ...pues lo presenta el próximo jueves 4 de noviembre... A las siete y media de la tarde en la librería Alitru. Muy buenos días, Ignacio Fernández. Muy buenos días. Bien, hoy le entrevisto en un día muy destacado para la ciudad, porque sí. las palmeras le hicieron a usted fijar su residencia en Elche, Ignacio. Sí, eh, sí, sí. Bueno, yo llegué a Elche así, no, porque saqué un, una oposición, una plaza aquí. ...y no lo conocía cuando llegué y me di cuenta de, de la belleza de su palmeral... ...me di cuenta de, de esta ciudad que tiene sus tradiciones, que tiene tanta historia... ...y en fin, y hace 20 años que llegué y aquí, aquí me quedaba. ¿Y aquí realmente toda su trayectoria literaria o su producción creativa... ...se ha inspirado aquí, entre palmeras, con el misterio eh... también? O, o tiene o los libros o, o comenzó a escribir antes. Eh, antes ya comencé a escribir cuando vivía en Gijón. También estaba eh, relacionado con la cultura de allí y, y escribí un par de libros de poesía y bueno también me inspiró son ciudades muy distintas pero bueno. ...todo vale para inspirarse... ...en Gijón llueve mucho, aquí no llueve... ...pero bueno... Eh, es la, uno tiene que adaptar su inspiración a donde, a donde está... ...bueno, la sequía, donde la sequía también puede ser fuente de inspiración... ...para muchos sí, de, de los relatos... Eh, ...totalmente... ...Ignacio, sí, sí. La isla de las sombras... Este es sí. su, ...esta es su última novela... ...usted también ha escrito sí. poemarios... ...y ha escrito incluso un libro de historia... ...ya que es profesor... Sí. Eh, sí. Me puede decir qué quiere decir con la isla de las sombras, qué ha querido transmitir al lector? Eh, el libro trata sobre un alumno de cuarto de la ESO que es adicto al Fortnite, jugador ordenador Donde bueno, mi propia experiencia de profesor, lo que veo, eh, lo que veo, las dificultades que tiene eh, que tienen los chicos y las chicas a, a esa edad, ¿no? El Fortnite es un juego donde se coloca uno en una isla y se ve circundado de, de sombras Y asemejo ese juego a la propia vida, la propia vida del chico, de sus padres, de la sociedad eh, Hago como un análisis eh, de la sociedad O bueno, intento, intento ver las dificultades que puede tener un adolescente en, en la sociedad del siglo XXI ¡Qué, qué original! Y... Sí Y, ¿Y qué ve usted en sus alumnos? ¿En, en esos alumnos que le, que le hablan del Fortnite? Porque supongo que conoce este sí. videojuego por sus alumnos. ¿Qué sí, le dicen? sí, de hecho, de hecho me invitaron a, a. Bueno, me invité a la casa de uno de ellos y, y, y fueron varios de clase. Y, y, y estuve jugando al Fortnite con ellos, nunca había jugado, y para entenderlo por dentro. Y, y bueno, y les nombro una novela un poco así de, de pasada, como homenaje. Eh, ...que veo en mis alumnos... pues ...que, que, bueno, que la mayoría de ellos... Pues, ...quieren estudiar... ...quieren sacar pues, el titular... ...a eso tienen que sacar el todos ...y quieren, quieren saber... ...pero se ven... Eh, ...se ven inmersos... ...en una sociedad muy compleja... ...muy farragosa... ...donde es fácil patinar y caerse... ...y donde tienen muchos... Eh, ...muchas o ...muchas eh, llamadas, muchas referencias... Que les, les, atraen, les atraen y que hacen dura competencia pues a una, una formación más integral, más interior, a, a una formación de la personalidad de los chicos y las, y las chicas. ¿no? Eso es lo que, lo que he visto durante todos estos 20 años y el libro es como, quizá, como un testimonio, como un resumen, como, como una, unas reflexiones de, de mi labor educativa. ¿no? Y destaca el hecho de que esos juegos. Eh, les al menos aprenden, por supuesto, a, a conocer cómo es la vida, pero aprenden a trabajar en equipo? Indudablemente, o sea, no hay que ir en contra de, de esos juegos, hay que ir eh, a favor, hay, hay que encauzarlos, hay que hacer los juegos. Eh, yo, cuando he jugado al Fortnite, o jugo a, a otro de estos juegos, a la FIFA, etcétera, tienen cosas positivas, por ejemplo, que juegan con otros que una, una sana competición, eh, una bueno, que, sa, que saben perder, un fracaso... ...es que esos juegos online están jugando con personas reales, no con una máquina... ...pero indudablemente cuando eso se exagera hasta el punto de, de crearse un mundo paralelo... Eh, y, ...en fin, se da un escapismo a, las, a la dura realidad de, de la vida, de, del sacrificio... De, de los compañeros, profesores, de los padres, y se pueden crear ahí, pues eh, estar en, en, un, en, un, en un planeta, en una isla, <ríe> aislados y llenos de sombras, llenos de, y también de luces, pero eh, ese es la, la, el problema, el riesgo que tienen muchos de estos chicos y chicas. ¿De ahí mm. que usted haya escogido para la presentación de su libro, de esta novela, a una psicóloga? Bueno, sí, Carmen, aparte de una gran psicóloga, es, es eh, mi amiga mía. Eh, yo estuve, participé en su, su programa de radio como, como comentarista cultural en la UMH. Y bueno, pues nos conocemos hace tiempo y me pareció muy oportuno que me presentara a Carmen, ¿no? Porque, porque ella puede aportar como psicóloga todo lo que, lo que puede haber en el libro, lo que... Se comentan. No sé. Lo Pero que es, usted base, aporta. No y sí, ¿por, qué, sí? por qué la librería Litruk y por qué Frutos del Tiempo. Bueno, yo busqué editoriales. Eh, editoriales, eh, a ver, una vez que te has escrito un libro, lo escribí durante el confinamiento. Pues mucha gente ha hecho cosas de confinamiento, pues yo lo escribí ahí y digo, vamos a aprovechar para. No es fácil escribir. Eh, esto, busqué editoriales y yo conocía Frutos del Tiempo desde que llegué aquí. Que cuando me puse a Javi Cebrián, a Jorge Castaño, a, a todos los que los conozco, y busqué, y también a ver con los de aquí, y me pareció la mejor opción, la mejor editorial los conozco muy bien, hay muchas editoriales online que no te acabas de fiar de ellas y yo creo que justo el tiempo pues trabaja, trabajas muy bien, excelentemente y, y además el venta online está muy muy facilitada en la difusión. En fin, creo que, que, que en Elche tenemos muy buenas referencias culturales y se hacen muchas cosas eh, culturales, en, en muchas iniciativas ¿no? y es fruto del tiempo que, que, que está haciendo mucho por la cultura y la literatura en, en esta ciudad. Pues como un docente que reflexiona y además eh, historiador, eh, Ignacio, sí. ¿cómo, ¿cómo ve usted los cambios en educación? Y sobre todo los, en bachillerato y en secundaria. Bueno, creo que educar, aparte de una ciencia o el desarrollo de una ley, es un arte. Eh, eh, muchas veces, me parece a mí, quizá lo crítico, estos continuos cambios, eh, bandazos en las leyes, en fin, eh, corrección y corrección de la corrección y tanta, tanta fondosidad eh, legislativa y tanto cambio educativo, pues nos puede despistar y desorientar a los profesores, y, y, y al buscar autobús, como, eh, voy a uno, oye a a wow, no, de, no no de, se pero, le oye no se le oye bien, se entrecorta muchísimo, no sé si está caminando o... No, no, se... no, estoy en un estoy en sitio, ahora mismo, voy a intentar acercarme un poco más, se me oye bien. Eh, parece que se le entrecorta y no sé por qué, porque hemos comenzado muy bien, pero ha sido ahora cuando está usted diciendo pues, que los cambios con tanta nueva ley pues, desorientan a los docentes, a los profesores. Sí, voy a salir un poco a ver si todo... Sí, no, se sigue entrecortando Se entrecorta, vale. no sé por qué Se entrecorta bueno. Ignacio, voy a ver si con la última Pregunta no se entrecorta Porque vale. eh, La Isla de las Sombras, pero Esto lo escribió durante el confinamiento Usted también sí. ha escrito poesía eh, sí. eh, ¿Quiere decir que Entra en una etapa de novela De relatos largos eh, Porque también ha escrito relatos cortos sí, ¿En te, qué escritor, etapa entra como escritor? Bueno yo creo que la etapa de la novela, del relato, pues sí, no sé porque me llama bastante más el relato, creo que es algo que La gente puede seguir y que la gente las la empresa, aunque siempre vas a escribir poesía, no, vas a, a, a, a programar. a Ignacio, Ignacio Fernández eh, Perandones, no vamos a poder continuar porque se entrecorta mucho su conversación bueno, y casi no se le entiende. Ignacio, de todas formas, le agradecemos que nos haya contestado en un día tan señalado como el de hoy para el palmeral ilícito que siempre ha sido refugio y oasis. De, sí. de esta ciudad y de todos como usted que han venido y han escogido pues, a Elche para fijar su residencia definitiva. Y gracias también por la educación que aporta a nuestras generaciones de jóvenes y por supuesto gracias por ponernos esa creatividad a, a los lectores eh, en, en, en cuestión de relatos, en relatos como La Isla de las Sombras, un, vale. una novela que la presenta el próximo jueves 4 de noviembre en la librería Ali a las 7 y media de la tarde. Gracias, Ignacio. Muchas gracias a vosotros. Eh. Adiós. Gracias. 101.4. Teleelch Radio Marca.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 Son las 10 y 17 minutos de la mañana... ...y aún nos queda esta segunda parte del programa La Glorieta... ...nuestra ronda de noticias... ...pero también ese rincón gastronómico de Manoli Gilaber ...con Nieves Gil, la del Fogón y Licitano... ...que vendrán para darnos más consejos... ...de una alimentación sana, saludable... ...nosotros continuamos, también estamos pendientes... ...de esa votación en las Cortes Valencianas... ...de la nueva ley del Palmeral... Está prevista a, dentro de, de unos minutos que se produzca. Ya de hecho se han iniciado eh, las votaciones de otras, la sesión ya se ha iniciado con las votaciones de otros asuntos. El palmeral está en cuarta posición, así que no sabremos a qué hora más o menos se aprobará la normativa. Y nosotros ahora continuamos y lo hacemos con una canción antes de iniciar la ronda de noticias, ahora o nunca, de la pegatina y macaco. Gusto no pica y yo vengo a despejar la zona de descontentos vengo de donde el tiempo remunera y la amabilidad está muerta de pena. Sí que sí. Hay que variar para variar, la predicción se cocina fuego lento. Dime que fracaso y no lo haré, no lo haré. Siempre voy de cara, de cara a la pared. si te he visto no me acuerdo el hombre no se conforma con tu desacuerdo despertará el mañana no será otro día man hoy se juegan la partida ganará no nos pararán La ciudad está loca porque limpia todo trapo. ¿Dónde está los kinki? ¿Quién paga la cuenta? Siempre gana el que mejor te lo revienta. Tanto mareo para tan poca marea. Dicen que la mierda se gana aunque se pierda. Y para los que me quedan el convento. El mono dentro, el mono dentro. Habla nunca. El recuerdo contra el olvido. Habla nunca. Somos el convido alrededor de tu lindo.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 año y medio después, Elche coronará a su patrona. Sigue en directo El Misteri d'Elx desde las 10 de la mañana con la Véspera y a las 5 de la tarde la fiesta. El 1 de noviembre, en directo en Telelxs El Misteri d'Elx.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 ...con Rosmar y Alonso. Bueno, son las 10 y 23 minutos... ...nos hemos explayado un pelín... ...no hemos podido comenzar antes... ...porque hay tantas previsiones... ...hay tanto que ajustar en la agenda informativa... ...Marga García, que hay mucho trabajo como siempre... ...muy buenos días y hoy... ...la noticia sí, la tenemos a, a 200 kilómetros... ...en Valencia. Sí, en Valencia, bueno pues... Eh, ...ayer se inició ese debate de la ley de Palmeral ...y bueno, y se espera que hoy... ...por fin se apruebe esa ley del, del palmeral, bueno, pues para garantizar la supervivencia del palmeral y también mejorar, bueno, pues esos servicios de gestión y usos del palmeral. Así que, bueno, estamos expectantes a ver cómo irá esa votación y el alcalde y varios miembros del equipo de gobierno ya están allí en Valencia, bueno, pues esperando celebrar la aprobación de esa ansiada ley del palmeral. Veremos cómo se celebra también en la ciudad, que hay iniciativas también populares de brindar con cabalas a las 12 del mediodía en la Plaza de Baix, si finalmente eh, sale adelante esta nueva ley, que sí, que, que ayer ya anunciaron eh, que las, los únicos votos que no van a dar eh, pues, soporte a esta ley será el PP y Vox, eh, que se van a abstener. Eh, los demás grupos parlamentarios sí la van a votar y por tanto saldrá adelante el Ciudadanos, PP, eh, PSOE, Compromís y Podemos. Bien, Marga, esto es la noticia del día y también del año, pero tenemos otras noticias también que son muy buenas en cuanto a sanidad se refiere, en cuanto a la inversión, porque ayer mismo... ...pues eh, ya se puso en marcha ese acelerador lineal... ...del Servicio de Oncología de Radioterapia... ...que llevaba años, bueno, reclamando incluso el Partido Popular... ...que uh -huh. se pusiera en marcha, porque no, no entendían por qué. Sí, precisamente el, el pasado lunes en el Pleno Ordinario... ...bueno, pues el PP volvió a insistir en la instalación... ...de ese acelerador lineal en el Hospital General y desde ayer ya atiende a los primeros pacientes, una donación que fue de la Fundación Amancio Ortega y este acelerador permite, bueno, pues tratamientos radioterápicos más precisos y, bueno, minimizando los efectos secundarios. Así que una muy buena noticia también en el ámbito de la sanidad, ¿Y bueno, tanto? pues ligado también, bueno, pues a ese inicio de la campaña Campaña de la, de la gripe, vacunación de la gripe, a la vez que esa tercera dosis de la vacuna contra el COVID, que ya ha empezado en Elche, comenzó ayer, y 21.000 personas están citadas en sus centros de salud. Eh, han recibido las primeras dosis los ciudadanos de los centros de salud en San Fermín, el Altez, Altavix y el Play a lo largo de los próximos días. Bueno, pues continuará esa campaña de vacunación. Bien, pues ya ha comenzado. Eh, se pueden... Eh, les llamarán o a los mayores de 70 años. Los de 65 o 69 empieza el 15 de noviembre. Y, a los, y ahora están o llamando desde el centro de salud o bien también eh, los mayores de 70 años que quieran vacunarse contra la gripe y al mismo tiempo esa tercera dosis de refuerzo, también pueden ellos llamar de forma telemática pidiendo cita sí, o para presencialmente. Poder a, para poder acudir a los Centros de salud Centro recordar que son, en primer lugar, los mayores de 70 años y a partir del día 15, pues los, los de 65 también con patologías. Sí, y también las personas en grupo de riesgo. Estas son las buenas noticias que teníamos para hoy, pero en la página de sucesos ya lo anunciaste tú. Bueno, ya nos informaste ayer de ese homicidio que se ha, produ que se ha producido en una vivienda de Carrus. ¿Sabemos algo más de, de los detenidos? Bueno, pues las dos eh, personas implicadas, un hombre y una mujer, eh, están eh, detenidos. El suceso, eh, al parecer, ocurrió el, el pasado martes eh, por la tarde. Estas dos personas, bueno, pues acudieron a la comisaría, bueno, pues eh, para decir que habí, que, se había, que había cometido un crimen, en concreto, la víctima de 54 años era un compañero de piso y después de una riña, bueno, pues las estaron más de una decena de cuchilladas. Así que, bueno, confesaron que debido a esa fuerte discusión pues la pelea acabó en tragedia y ahora, bueno, pues continúa esa investigación de la Policía Nacional para recabar todas las pruebas y, bueno, pues también las versiones de los, de los dos detenidos. Claro, en función para saber si coinciden las pruebas detectadas con la versión de los detenidos, porque parece un homicidio resuelto, pero siempre, en cada caso, hay que llevar a cabo una investigación minuciosa para esclarecer lo que ha ocurrido y más cuando se trata de de un, un asesinato tan brutal como este asesinato o quizá homicidio, eso lo determinará un juez cuando se sienten en el banquillo los implicados. Pues muchísimas gracias Marga, pero antes de irte, las previsiones. Sí, bueno, pues eh, aunque la noticia más destacada uh -huh. de día es, bueno, esa aprobación de la ley del palmeral, pero además también se presentan las actividades organizadas con motivo de Halloween, que será este fin de semana. Además, también se presentan los premios Iniciativa Emprendedora y una nueva edición de la carrera Mil Camins Una meta eh, que se aproxima a esa carrera, eh, que es para luchar precisamente contra la violencia de género y recaudar fondos con los que seguir llevando a cabo los talleres eh, de prevención y otras actividades de atención a las víctimas por parte de esa asociación de mujeres vecinales eh, eh, que llevan años, décadas apoyando a la mujer maltratada. Bien, pues estaremos muy atentos a todas las previsiones y sobre todo a la UNA, porque vuelves, Marga, a contarnos la noticia del año, como decimos, nos contarás. espero Y sí, a nos partir cuentes. de la UNA, bueno, pues espero ya contar la que por ya se ha aprobado esa ley del Palmeral, pero bueno, además, bueno, pues... Eh toda la información que tenga lugar durante toda esta mañana de jueves en nuestra web actualizado también, telelis.es, y en el Telenit, pues las imágenes de este jueves. Pues muchísimas gracias, Marga. Hasta luego. Hasta luego. Contigo continuamos esta ronda y lo hacemos ahora con la información de Paco Gómez, la información deportiva. Hola, buenos días. Aunque el punto de mira del Elche Club de Fútbol está puesto ya en el Real Madrid, todavía escuece de la manera que se perdió con esa polémica arbitral frente al Alavés. Ese gol anulado que en principio dio legalidad el propio colegiado Gil Manzano, pero que a instancias del VAR revisó la jugada para luego cambiar su decisión. El propio técnico del Elche, Fran Escribá, sigue sin entenderlo. No, no, lo digo en serio lo digo no es ninguna crítica hacia el arbitraje. Entiendo que Gil Manzano se si pitó es porque la interpretación que da es esa. Evidentemente no lo va a hacer Adrede porque para él eso es fuera de juego. Pero como dice usted eh, más involuntario que vimos en la final aquella un desvío que dicen que ni se vio prácticamente. Por eso digo que a veces nos cuesta a nosotros eh, no es que nos cuesta. Es que creo que es una frase muy habitual de entrenadores y jugadores Que no acabamos de entender Creo que todos tenemos claro cuando un desvío es absolutamente involuntario Y cuando es absolutamente voluntario Pues está claro que esa nueva norma del fuera de juego Con la voluntariedad o oh no de un defensa que intenta eh, Bueno pues despejar el balón y hacer su trabajo Crea todavía más conflicto y mayor polémica Pero ya toda la atención está puesta en el Real Madrid Partido grande el que se va a disputar ...este próximo sábado a las 2 de la tarde... ...por cierto, que Fran Escribá ...se convertirá ante el Real Madrid... ...en el entrenador con más partidos... ...en primera división... Eh, ...con el Elche Club de Fútbol... ...superando a Pedro Otto Bumbel... ...con el que ahora está empatado con 104... ...será por tanto el partido número 105... ...que dirige Fran Escribá ...frente a un Real Madrid... ...que sin duda es un partido bonito... ...como reconoce Gerard Gumbau... ...un partido bonito, ¿no?... ...de, de jugar contra eh, de los mejores del mundo... Nosotros estamos preparados para esto y, y mucho más. Eh, sabemos que en casa, con nuestra afición, somos fuertes y e intentaremos ponerle las cosas muy difíciles. En nada. Un partido grande el sábado a las 2 de la tarde frente al Real Madrid. Vamos a ver si el Elche da el do de pecho y de paso la sorpresa hasta luego hasta luego esperemos que sí de ese do de pecho todavía queda un remanente de aire frío en altura y para este fin de semana llegarán sistemas frontales de origen atlántico hemos tenido una madrugada con paso de abundante nubosidad y temperaturas bastante homogéneas en el territorio aquí en la ciudad en la estación meteorológica de Telaelch prácticamente no han bajado de los 15 grados en el sur del Camp de Elch en pedanías como Matola o Derramador hemos alcanzado los 13 grados en buena parte del territorio no bajaban de los 14-15 grados 16 en Torrellano al igual que en Santa Pola. Para hoy tendremos una jornada marcada por el paso de abundante nubosidad, pocos claros, por la mañana situación de viento en calma, por la tarde se activará el viento flojo de sureste. Alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 21 grados, en buena parte del territorio rozaremos los 22, en pedanías de interior es posible que alcancemos los 23 grados. Mañana viernes ya se aproximará a nosotros un sistema frontal de origen atlántico, Por la tarde nos dejará nubosidad en aumento, viento flojo de suroeste, temperaturas en torno a los 22 grados de máxima mínimas, que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 15 grados. El sábado llegarán nuevos frentes atlánticos desgastados, pero con la actividad suficiente como para aportar abundante nubosidad. Incluso por la mañana se podría escapar alguna gota el viento flojo de componente sur. Para el sábado rozaremos los 23 grados. Y entre domingo y lunes, clara situación de poniente con viento de componente oeste, rachas para el domingo de 50 km por hora, el lunes 40, con ese viento de poniente las temperaturas se dispararán. Para el domingo último día del mes de octubre alcanzaremos los 28 grados. El lunes rozaremos los 27 grados con una temperatura nocturna que no bajará para el día 1 de noviembre de los 20 grados. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la Vaquería del Camp Delg.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 me pillas en la cocina. Pues son las 10 y 34 minutos de la mañana y ya tenemos a nuestras compañeras Manoli Guilaber. Muy buenos días. Buenos Islas. días. Un placer siempre tenerte sí, con igual, ese optimismo. Bien. Y Nieves Gil, del Fogón Ilicitano, que también la tenemos aquí en el Rincón Gastronómico de Manoli. Muy buenos días. Buenos eh. días. Nieves. Bien, hoy, ¿de qué nos vais a hablar? Pues de algo de mucha actualidad, porque el próximo sábado, como cada año, para lo que ya nos queda muy poquito, volveremos a retrasar el reloj y podremos dormir una hora más, es decir, a las 3 de la madrugada serán las 2. Sin embargo, la recuperación de ese horario podría no solo no implicar un mayor descanso, sino más bien todo lo contrario. El motivo, pues que nos vamos a sentir mucho más cansados con estos cambios. De hecho, y precisamente este verano, el asunto, como sabéis, se convirtió en, en motivo de, de polémica desde que la Comisión Europea propusiera eliminarlos. Casi el 85% de los ciudadanos están a favor de hacerlo, pero en el caso de los españoles estamos a favor de que eso se acabe el 93%, pero bueno, pues yo, momento... no, yo no me incluyo ¿eh? en ese 93%, que no quieres que, sea que, se, que, que, quieres quiero... que se cambie Yo quiero que el horario de invierno sea permanente. Exactamente, exactamente pues el 93% de los españoles estamos a favor de ah, eso. Ah, vale, que sí, se sí. había entendido precisamente al revés, ¿cómo ah, estoy yo? Y lo, ¿cómo, ¿Cómo estoy <risa> yo? Que lo he dicho al revés. No, no, <risa> igual lo he entendido yo, Nieves, lo ha, como lo has entendido tú? <risa> ¿Qué, ¿Qué compromiso le pones? <risa> no, no, a ver, estoy escuchando atentamente y estoy intentando... Pillar un poco el hilo, ¿no? Y a ver, a ver dónde me posiciono yo. Mira, que sí, que no. Mirad, de, eh, ahora desde luego en este cambio eh, a la mayoría de personas le da mucha alegría recuperar esa hora que le han quitado. Pero ciertamente, eh, cuando nos, mmm, tenemos una, más horas de sol, Ay, pues se es por el sol. Exacto, eso está comprobado eso, de que no nos afecta, de estado de ánimo. Sí, claro. sobre todo, sobre todo este cambio mira. afecta al estado de ánimo. Yo pasate? soy dormilona y a mí me gusta la noche Uy, también. Para sí, lo contenta que está mi hija, que lo está celebrando ya, sí. que va a recuperar una hora. Claro, Pero eso claro, dura poco, muy, dura poco, les afecta bastante. Exacto. Parece mentira que una hora nos afecte tanto, ¿eh? Claro, ¿no? Nos afecta mucho y además eh, también eh, fijaos que en realidad el ciclo solar lleva su su rutina también. O sea, es que aunque adelantemos, aunque atrasemos esa hora, el sol va a salir a la hora que tiene que salir y se va a pon se pondrá a la hora que se tiene que claro. poner. Entonces está muy cuestionado eso de que esto sea motivo de un ahorro de energía era como... y más ahora no, no, como la justificación, se ha investigado en que eh, eso realmente no es así, incluso que es más perjudicial Este, el cambio en sí es casi más pero estar cambiando continuamente nos va a afectar más que ese, ese ahorro energético porque ahora como decís es que vamos a ver si hay que ahorrar energía lo que sea si quieren cambiar una si ahora que quieren cambiar dos que cambien lo que quieran pero sabemos que eso no, no es, es posible, así no se claro. sabe que ya no es así y mucha gente la gente la gente que no es que o sea que es partidaria que esto siga así eh, es, se ha comprobado que es más por tradición han hecho costumbres, o sea, han hecho encuestas y las personas que dicen no, no, pues yo quiero que esto siga así, un horario de verano y otro de invierno ¿y por qué? y la inmensa mayoría dicen que porque es tradición porque es la pues costumbre, tradición. efectivamente tradición entonces, es comerte un arroz con costra, ¿no? Eh, exacto, exacto, entonces claro, a veces es otro, fijaos lo que nos afecta esto al ánimo, que es, es totalmente subjetivo, ¿no? y además no tiene mucha base científica Cada vez se, está, se están dando cuenta más de que eso es así, ¿no? Pero eh, lo que más somos, las personas somos muy sensibles a los estados de ánimo. ¿Y qué pasa cuando nos cambia el estado de ánimo? Pues que sí que nos afecta la salud. Y ahí es donde vamos a lo importante. Porque eso ¿no? conlleva irritabilidad, claro. eso, estrés incluso. Sí, sí, sí. El, el ya es como definitivamente el tiempo de verano pasado, que lo hemos pasado tanto, el día tan largo... Eh, que nos luce tanto esas horas de sol, porque el sol nos, nos da. Río, de la nos calle da energía. Con más alegría. Claro, claro. Entonces, ya este tiempo es como. Sobre todo el otoño, es como que. No sé, incita más Se a recogerte. Sí, incita más a recogerte. Y claro, aquí pues es un poco. Dejarse un poco llevar, ¿sabes? Porque mira, las personas que estamos en activo, vosotros lo sabéis, que nos cambian la hora, pero nosotras tenemos nuestra hora para empezar, nuestra hora tenemos nuestras rutinas muy establecidas y entonces pues casi lo llevamos, sí que lo notamos un poquito pero menos, pero sobre todo los ancianos y los niños uh -huh. que todavía, que no tienen esas rutinas tan tan limitadas por, por un horario laboral, pues se resienten más. Y quizá hay que estar un poquito más pendiente de ellos. ¿Cómo, cómo podemos recuperar esa, esa energía que vamos a, a perder a través de la alimentación? Porque afecta también a nuestros horarios de comidas, porque mmm, también claro, cambian, ¿no? También claro. se alteran de alguna manera. A lo mejor llegas a, a, la, a la una y dices, ¿por qué tengo hambre? Ah, claro, es que realmente no es la una, son las dos. Eh, eran las do. decir... Ayer eran las dos y hoy resulta que a la una tengo hambre, Exacto. entonces claro cuando estás trabajando eso es muy difícil de modificar y te, y te, te adaptas sí. y tendemos a adaptarnos pues rápidamente pero claro, por ejemplo en los días de descanso, a lo mejor el fin de semana pues sí que lo notas más y, y, y te resientes un poquito más ¿no? bueno, pues simplemente yo digo que en estos momentos es como la primavera ¿qué, qué es lo mejor? pues mimarse mucho todo lo que nos afecte al estado de ánimo, lo ideal es eh, tenerlo en cuenta y mimarnos Y no machacar, no, no, no, no, no, es que es la hora de comer y tengo que tener hambre. No, no, no, es eh, eh, lo normal es que no la tengas, ¿no? Que no tengas hambre todavía o que tengas hambre antes, que es lo que nos pasará ahora, ¿no? Bueno, pues vamos a mimarnos, prepárate eh, ese plato que te gusta, come con aquello que te gusta. Por supuesto, cuanto más sano, aquí hay una cosa que sí que es una evidencia y además... Basada en ciencia y en todo lo que, lo que podamos añadir. Y es que si comemos bien, nos vamos a sentir mejor. Siempre. Es curioso que a veces nos acostumbramos a estar mal. Yo eso lo veo a diario, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a darnos, a lo mejor, eh, un capricho en la comida o en cosas que no nos convienen, que no son buenas, y creemos que eso nos hace sentir bien. Eso es erróneo totalmente. Lo que realmente te hace sentir bien es alimentarte bien y descansar bien. Es otra de las cosas que ahora nos va a afectar. El sueño. Uh -huh. Cuando hay un cambio horario, lo primero que notamos es que eh, nos resentimos. Cada en, vez hay más gente sueño. que se queja de que duerme mal. ¿eh? Sí. Cada vez lo oigo más. Sí, sí. Eso también es un condicionante por, por, la, por, por el estrés social que llevamos, ¿no? Esta, todo esta lo que llevamos arrastrando ha afectado a muchísima gente en el sueño Efectivamente. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, estamos ya muy, muy adaptados a la tecnología, lo tenemos todo digitalizado, pero ¿qué pasa?, que resulta que eso no nos está quitando carga de estrés. Al contrario, nos está añadiendo una carga de estrés. Eh, las personas antes, bueno, pues tenían sus horarios mucho más, se respetaban más los horarios. Eso es responsabilidad nuestra. Uh -huh. El respetar nuestros horarios es algo que tenemos que darnos cuenta de lo importante que es. Fíjate que uno de los peligros, que, una, una curiosidad que os cuento, ¿no? que sí que dicen que este cambio de horario es muy peligroso este no el de el de, el de verano. verano es muy peligroso porque la gente trabaja más <risa> Eso me hizo mucha gracia sí, sí, sí. porque no te das cuenta entonces como tienes tantas horas de sol eh, tendemos a prolongar el horario laboral también Y ves que es de día, y ves que, bueno, que hay mucha vida en la calle y demás, y sigues trabajando. ¿no? Entonces me hizo mucha gracia cuando lo vi esto, porque la verdad es que tampoco lo había pensado, pero digo, es cierto, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que eso sí, si en vez del trabajo lo trasladamos a, a todas nuestras actividades. Los comercios pues, también, por ejemplo, también alargan los horarios en verano. Eh, exacto, exacto. Pues eso tenemos que darle la vuelta un poquito y pensar, pues eso es lo positivo, que vamos a tener eh, tiempo... Para desarrollar muchas más actividades, para salir, para ir a la terracita, para que lo hemos echado tanto de menos en los últimos tiempos y que gracias a Dios pues oh, poco a poco vamos eh, volviendo otra vez esas esas costumbres, ¿no? Pues eh, tenemos que, que mimarnos y darnos esos caprichos sanos a los que también estamos acostumbrados. Pues recomiéndanos y mímanos y con un plato de los sanos, sanísimos y sí. tan riquísimos que tenéis por el juego. Yo en mira, fíjate que es el día que lo tenéis, lo tenemos así como un poco nuladito sí. y parece ser que va a seguir así. Bueno, pues eh, no hay que deprimirse hay que animarse y lo que sí que bueno vamos a vamos a hacer ese cambio completo y vamos a empezar a cambiar un poco la alimentación y vamos a pensar en el plato de cuchara yo ahora mismo ya recomiendo porque lo que es el plato de cuchara ya entramos en el otoño y el plato nos reconforta mucho. Yo personalmente soy una persona que me gusta el plato de cuchara. A mí me encanta también, sí. y arroz también. Sí, exacto <risa> bastante. Entonces, eh suele ser platos pues que son nutritivos, que completos. son completos. Normalmente el 99% de los platos de cuchara se basan en recetas tradicionales, mm, en mm. costumbres antiguas con una alimentación muy sana y muy de la tierra. Entonces yo lo recomiendo y nosotros en el fogón sabéis que todos los días tenemos plato de cuchara, además invierno y verano. En verano pues los los cambiamos un poquito, ¿no? Para que no tomar ese plato que te aporta tanta tanto calor, ¿no? Cuando lo tomas, sino que sea más ligero, pero el plato de cuchara siempre es bueno. Y hoy, por ejemplo, mira, os puedo recomendar unas habichuelas con sepia. Me encanta. Están Ay. riquísimas como plato caliente. Y bueno, y te, hoy tenemos, por ejemplo, en arroz, tenemos la paella de alcachofas y níscalos. Mm, ¡Qué bueno! También... Las setas que están en plena temporada. Eh, efectivamente. Entonces, vamos a darnos esos caprichos sanos. Vamos a aprovechar lo que nos está dando ahora la tierra, que como tú dices, las setas son una maravilla. Son ligeras. Uh -huh. Nos van a aportar... Tienen mucha fibra eh, también. Efectivamente. Muchos nutrientes muy sanos. Ahora mismo estamos de temporada y vamos a darle ese cambio a nuestras rutinas. Bueno, hablando de cambios, hablando de proyectos, que en unos días sabes tu nuevo establecimiento sí. en, el barrio, en tu barrio, en tu barrio de Carrús. Sí, sí, estoy sí, Que sí, estás sí. muy contenta. En mi, en mi tierra. Sí, sí, estoy muy contenta, muy ilusionada. Eh, imaginaréis, bueno, pues hará unos días de trabajo muy, muy intenso porque hay muchas cosas que coordinar. Mucho ya imagino, y teniendo otros establecimientos en marcha. Efectivamente, exacto. Siguiendo con el día a día y uh -huh. añadirle pues, este, este evento, ¿no? que para nosotros, para el Fogón, pues, es tan importante y que nos hace eh, tanta ilusión poder estar eh, allí. De hecho, ya hemos recibido mensajes por las redes sociales, diciéndonos pues, que bien, que por fin... Bueno, pues yo estoy más que más que contenta y desde luego espero que podamos cumplir las expectativas de las personas que confían en nosotros, que muchas de esas personas pues se, se han estado desplazando a los otros centros, a las otras tiendas y ahora pues queremos estar un poquito más cerca de ellos. ¿Qué día de la semana es el día 4? El día 4 es el miércoles, el perdón, el jueves y nosotros inauguramos el viernes día 5. Ajá. O sea, pues, este viernes no, al próximo. Vale. Abriremos allí. La que el jueves vienes aquí también. O estarás muy bien. Claro, ah, vale, vale, pues, sí, vale. Y además, además, me voy a traer a Valentín. ¿Eso te iba a decir? Claro. trae a Valentín. Claro. Al anterior propietario que tenía Por el establecimiento. Supuesto. Por supuesto. Que, de, de, de, de, de, de, de, ese hombre da, nos va a dar gusto sí. escucharlo. Ya porque veréis. Porque además, me encanta de persona. Ay, qué bien. Me encanta tu invitado. Él sí, tiene, sí, bueno, tiene muchas cosas que interesantes. De hecho, bueno, además es una buenísima persona. A mí me da consejos. Se preocupa, bueno, pero es Si te lo da, te imagínate a nosotros. Efectivamente. <risas> pero es que él quiere lo mejor para sus clientes, porque se siguen siendo sus clientes. Él está allí desde muy, muy jovencito, ya nos lo contará, hasta que se jubiló. Y entonces él se jubiló, pues, en plena actividad entonces claro pues sus clientes también le echan de menos y os puedo decir que se ha asegurado de quién era quien iba a ocupar es que, es que para él es una responsabilidad porque también Me consta que ha, eh, ha desistido en, ha tenido muchas ofertas y las ha rechazado, y las ha rechazado todas y está bueno os puedo decir que me costó un poquito porque no me conocía Pero bueno, ha ido conociendo un poquito la empresa, la forma que la idea es. Si no le que tenemos. a tuya, no le gusta a nadie. Bueno, <risa> muchas gracias. Y entonces, la verdad es que sí, que además es una maravilla contar con él también. Pues va a ser una maravilla también escucharla que el próximo jueves. Bueno, nos queda un minutillo por ahí todavía. Nos sí, vale. si vamos parece? a recordar. Dime. claro Sí, sí, Manoli, lo mismo que ibas a decir. Tú. Ah, vale. la, la tienda. Online. Exacto. Si <risa> es a que recordar. tenemos pero, pero una qué telepatía también. Muy te bien, es verdad. No habías hablado conectadas? entre nosotras. No, no, solo no. con una mirada y así. Sí, es lo sí, que sí. iba a decir una mirada sí. a un mundo, pero una sonrisa a un beso Pues sí, quiero recordaros a todos eh, y a todas Que tenemos la tienda online activa Que está funcionando muy bien Y que ahora pues es muy atractiva De hecho se nota, estos días que ha estado lloviendo Que está nubladito eh, cómo las personas recurren a la tienda online Porque hacen comodísimo claro, Hacen si la de compra casa. a cualquier hora desde su casa Y ahora con la incorporación del servicio a domicilio simplemente tienen que marcar la opción de servicio a domicilio y se lo llevamos en la dirección que ellos nos indiquen, Qué o sea bien. que esperamos poder, bueno, pues estar muy cerquita de todos y poder darles eh, el servicio que, que se merecen. Por supuesto que sí y que vosotros dais desde hace 25 años que ahí es nada. Pues eso ha sido hoy nuestro tiempo con Nieves Gil que como sabéis no solo es la directora de las de los establecimientos del Fogón sino que además es nuestra experta en gastronomía y nutrición y que cada jueves es un placer tenerla con nosotros. No, muchísimas gracias. El placer es mío y además nos ha abierto el apetito. No solo como con siempre, lo que cocinas, eh, siempre, sino bien. también con el invitado sí. que nos lo Mira, vamos a Mira, con nieves, comer. más que apetito es apetote, porque es un apetito <risa> a lo grande. <risa> bueno, pues el próximo jueves la esperamos con tu invitado tan claro especial. Que sí. Gracias.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 7 0, 9, 15 13.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues quedan ocho minutos para llegar a las once de la mañana y aún hay tiempo para disfrutar de la música, porque la Santa Cecilia siempre no se enamora con sus trabajos como este. Quisiera liberar mi pensamiento buscándote a ti Es el recuerdo de aquellos besos es eso que me tiene preso romper las cadenas del tiempo y no dejarte partir De estar contigo, tu cara sonriendo en tus ojos mirándome así. Yo sé que es breve este hermoso encuentro, pero la vida se hace de momentos. Tu cuerpo tan cerca al mío, bailando, así.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 ...con Rosmari Alonso. Pues hemos llegado ya al final del programa... ...la glorieta de este jueves 28 de octubre... ...día señalado en nuestras crónicas históricas... ...porque hoy está a punto de aprobarse... ...en las Cortes Valencianas... ...la nueva ley de protección y tutela... ...del palmeral ilicitano ...poniendo así fin a una normativa obsoleta... ...después de 35 años... Nosotros nos vamos a despedir, volvemos eh, mañana viernes a la misma hora, aquí a las 9, con más eh, entrevistas, con más música, con más noticias, pero también las noticias vuelven a la una del mediodía con Marga García quien eh, está preparando ya en estos momentos eh, esas informaciones que van a llegar a la una y que se cuelgan minuto a minuto en nuestra web teleelch.es y que también ustedes las pueden seguir esta noche en nuestro informativo Telenic con todas las imágenes de esta jornada tan destacada para la ciudad de Elche. Nosotros nos vamos con la música de Paulina Rubio, Yo Soy... tantas cosas en mi vida dime mil vueltas